had a sound You know This would be that sound And we Well, we We Would be the band To play it Ei! Doncs ara us deixem amb una xerrada organitzada per la Hydra Cooperativa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 Porque me cago en to. Yo En pleno siglo XXI Que tenga que venir lana Ana Rebatí a Freud La tradición es larga Desde Nietzsche hasta Unamuro De Aristóteles a Darwin de Franco hasta Rajoy De aquellos barros Esto es los Sé por dónde voy Que las cosas no han cambiado Demasiado a día de hoy Haciéndome X-Train A los Harkami mi operandi Rayaos Escampao Rollo Punky Eres la puerta del demon que quebró el pecho de aquel árbol prohibido eres la primera defectora de la ley eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar así de fácil y destruirte la imagen de Dios el hombre a causa de tu decepción mujer que venga abrió y lo vea como ajea hace si la marginó no ardiendo la hoguera contra tres frujas durante la inquisición vale, que monte sus ministros festivales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 ¿No? lo que se ha pasado ha sido una destruturación como se sabe una gran granstrución de la economía de las relaciones sociales a nivel global no que ha cambiado en formas muy dramáticas no la, los elementos básicos de la reproducción social no porque a nivel mundial no a ah, esta destructuracción que se llama neoliberal no ha ah, como se dice destruido en muchas formas en muchas maneras no la medida básica de, de reproducción ¿no? ha ah, despojado a ah, la gran parte de la población del mundo del proletariato mundial de su medida básica de reproducción que sea la tierra los bosques las aguas que sea a uh, salario seguro que sea a uh, servicios en inversiones públicas en el servicio de cuidado en las asistencias a lo mejor mayores no de la, de la salud de la educación de la... bueno entonces ha abierto una crisis de la reproducción no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 empresas que perpetúan el sistema la empresa da mala disponibilidad total horaria en aquel punto las dos patejan una discriminación ya ja que moltas de nosotras estaba ya en mucha jornada para encargarnos del trabajo de juras entonces somos en un momento de grande crisis de reproducción de grande grande crisis de reproducción ¿no? y por eso es necesario en, en pensar no a forma diferente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 lliibertat, Com no m'hi seuella pel ramat, ben esquiat, Jo vull viure sense pastor, Lluita de'at, auto toges fer comunitat Comunitat, Jo si sí, vull viure no m' seuella del ramat, ben esquilat, jo vull